Gabriela, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo、bien、les va? ¿Qué tal, g a b i c ó m o estás? Bien, bien, bien, bien, bien gracias. Qué bueno. bueno, preparando esta actividad、sí. el día sábado con la visita de los Reyes Magos. Sí, para mañana ya, sí, sí, a la tarde, así que vamos a hacer algo muy bonito, así que están todos invitados, los vecinos, los niños, las mamás con sus hijitos. Contanos qué va a pasar, a ver. Y mira, este, mañana a las cinco y media nos vamos a reunir en la calle de la Capilla. Todos la conocemos, ya sabemos dónde queda. Sí. Este es el punto de encuentro de varios, de varios chicos. Este, Bueno, ahí se va a hacer una obra de títeres que, que va a aportar el municipio. Y bueno, esta fue una idea genial de, de Tulio, que, que, que tuvo la, la idea de, de hacerlo, charlando un poco de las cuestiones del barrio, las necesidades que habían y que. que la gente no、eh, prioriza la comida. Ya regalo, es un lujo tener un regalo a、bueno. un niño en el barrio. Así que、eh, tuvo esta idea genial y, y a mí me encantó y bueno, nos largamos a hacer una campaña con la ayuda de, de Radio Encuentro, este, con la ayuda de, de otros periodistas también que se sumaron. ¡Qué bueno! Que la gente respondió. Pero muy bien. Y el padre Luis、muy、también, d o ¿no? Y、que、el padre、andado. Luis, que también, él, sí, sí, el padre Luis siempre está presente en todo lo que tenga que ver con, con la solidaridad y、uh -huh. con, con esto de, lo, de los chicos del barrio y todo、uh -huh. eso. Así que, sí, sí. Buenísimo. ¿Esto va a ser mañana por la tarde a qué hora? Esto va a ser mañana a las cinco y media de la tarde. Y nos, nos encontraremos ahí y bueno. Que,、uh -huh. Estás contando con、claro. un g u i e t e Gabriel. Todavía y... se pueden,、eh, los vecinos que quieran pueden acercar cosas, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí. Hasta mañana, digamos, nosotros lo que va llegando lo vamos arreglando. ¿Y lo vamos... s estás llegando cosas? Sí, sí, gracias a Dios, sí. La... Y lo que destacamos es que la gente humilde es la que, la que más se, se solidariza, ¿no? Este, la verdad que es increíble c o m o la gente del mismo barrio, de otros barrios. Eh, aportan cosas, dan, dan de, lo que, de lo que le va quedando y bueno, siempre en buen estado, ¿no? Porque los、Qué、chicos、bueno. se merecen tener un, un buen regalo, así que bueno,、eh, okay. yo pienso que la vamos a pasar de l i n d o y que los、pues. chicos van a estar todos c o n t e n t o s y c ó m o van a hacer、eh, para la entrega de los juguetes? Porque va a haber variedades. Yo veo que hay desde ropa, pasando por zapatillas,、sí. un triciclo para el、sí, nene, veo ahí sí, que han venido, han llegado algunas cosas acá a c a l a radio, bici.、Sí. Algunas cosas se van a sortear, me dijo tú ayer. Y mira, la idea es que por ahí. Yo soy muy, muy media s í ¿no? Con los, con los sorteos, porque por ahí he notado que, que le toca a los que ya tienen. A veces, claro. ¿No? Y para mí es una injusticia eso. La verdad es que por ahí, conociéndonos todos en el barrio, que sabemos quién tiene y quién no tiene, sortearemos entre quienes no tienen. Eso sería, ¿no? No,、eh, to, no, no todos van a ir, sino los que no tengan una bici o un triciclo. Este, bueno,、claro. se solterá entre ellos y que le toque a que... e l que le toque, pero el que no tenga, digamos, que, que se la lleve a alguien que realmente no tenga.、Mm. Así que bueno. Sí, yo me imagino que esto se, se habrá corrido la bolilla entre los chicos, ¿no? Ahí, porque viste, los chicos son muy、sí. ansiosos, ¿no? <risa> sí, la verdad es que están con toda Con toda la, la, la expectativa ahí. Cómo... Deben estar yendo ahí, ¿no? A la capilla, che, y a están los regalos, sí, ¿no? O、bueno. cuando llega alguna cosa, ¿no? o Sí,、Dios. sí, trataremos de mantener el orden, así que también estamos llamando a las mamás y a los papás que acompañen a sus hijos, que. Que ayuden en eso y que, bueno, que, que todo sea parejo, digamos. Este, hay zapatillas, hay zapatillas nuevas, hay zapatillas usadas, y bueno, vamos a, a ir viendo, ¿no? Y, y que todo t r a n s c u r r a en orden. Así que,、eh, más que contenta, por ahí necesitamos. Y Que donen algo para compartir, digamos, alfajor. La idea es, sería que、Ajá. sean alfajores y gaseosas, como para que ellos. Claro, sería bueno, ¿no? Sumir, sí, mientras, un vasito mientras, de la... gaseosa y, y un alfajor. y alfajorcito, claro. Sí, sí, ¿Y ahí con... han llegado algunos o no? No, todavía no, pero viste que el alfajor tiene lo que es dulce de leche y todo eso, que es、claro. más, digamos, contundente que. ¿Qué, qué yo, unas galletitas o unos chisitos. c a r o Para mí el alfajor sería genial. Así que、si、hay Además alguien... es muy higiénico el alfajor, viene Tot Claro, totalmente, pato. Así que bueno, y lo, otra cosa que necesitaríamos es papel de regalo para envolver la, las cosas y、Ajá. hacerlo algo más, más lindo. Más ¿A más dónde、presentado. se puede llevar esto que estás pidiendo? ¿Alfajores, y... gaseosas? Y en el Mirage, nosotros estábamos pidiendo que traigan acá o que se comunique n a u e c l a r o、claro, al celular、bueno. que habíamos dejado. Así que. Eso, que se comuniquen porque por ahí van y no, no estamos.、Uh -huh, buenísimo. s e comuniquen primero. Creo、ahí. que también en, en acá en la catedral, en la ¿no? Catedral en la catedral también. también. En la catedral pueden acercarse al área del comedor y los va a atender Gustavo este, y, y pueden dejar las donaciones ahí también. Bueno, eh, eh, Gabriela, ¿por qué no contás un poquito? Yo sé que、eh, vos sos una de las personas más activas que hay dentro del barrio, que han conseguido varias cosas allí a partir de una desgracia como fue. El accidente que terminó con la vida de un niño,、eh, bueno, lograron una especie de canchita de deportes, están reclamando una salita de, en estos momentos, un centro comunitario.、Sí. Eh, ¿El barrio se ha movido de alguna manera, ¿no? En los últimos tiempos. Sí, sí, sí. sí, sí. Si bien necesitamos estar más organizados, más, más predispuestos,、uh -huh. eh, se ha movido, sí, hemos logrado unas cositas.、Eh, Pequeñita y algunas grandes, como la plaza, la plaza que, que lleva el nombre de s h a d o n Ramírez.、Uh -huh. nos, nos hicieron esa p l a c i t a y después buscamos que le pusieran el nombre, y que también lo logramos por el medio del Consejo Deliberante. Y sí, la verdad que el acceso a la salud es、eh, muy, muy, muy, muy. escasea mucho, a h y no todos tenemos las posibilidades de. de llevar todos los meses control a nuestros hijos o los abuelos que se tengan que tomar la presión. La verdad que es muy, muy urgente que se pueda poner un, un centro de salud en ese barrio y un, y un centro comunitario también, porque、uh -huh. los chicos, los adolescentes, por ejemplo, no, el deporte es cero ahí, no, no hacen deporte,、eh, se ven imposibilitados muchas veces de salir del barrio. Es bastante jodida. Encima、eh. la ruta es como que divide en dos la cosa, ahí, ¿no? Por supuesto, vos sabés. Eh, <ríe> eh,、no、es、puedes. una ruta rápida, complicada.、Eh, sí, complicado, no, sí, no y, otra, y, de... y otra es que hay muchos adolescentes que están muy marcados sí, y, y, también, sí, y les、sí. impiden salir del barrio o sea, hay algunos que no salen por, por miedo a los autos que lo pueden a t r o p e a r y otros por miedo a los milicos, ¿no? Totalmente, es para así. Para decirlo así, en, bien en criollo, ¿no? Es así. Es los así. marcan y. Sí, sí, sí, sí. ¿Es cierto que los encuentran acá por el lado de la costanera y los, los corren, los devuelven allá al barrio, puede ser? Y Eso... mirás, directamente. He escuchado algunos comentarios yo s sobre... Sí, lo que pasa es que es así. Si los ven en el centro o en la costanera, ya es sin ánimo de sospecha, así que.、Eh... Los acosan de alguna manera. Incluso ¿no? en el cóndor también. Ah, tampoco e m o s Hemos tenido、no. que e s t a r viste, comunicado con padre, s todo, que, a ver cómo pues, se podría rescatar un hijo de allá o algo, porque、eh, es jodido. Fíjate que、eh, está pasando en otros lugares, en p a r i l o c h e por ejemplo, no los dejan bajar los chicos. Bueno, los pobres vienen arriba ya, viste. Sí, sí, l a En la los, montaña, sí, y no sí, los dejan bajar al centro de Paritos. Sí, es triste, es triste porque eso va creando en.、Eh, En un ser humano, mucho rencor y、mm. mucha, mucha ira hacia, hacia toda la sociedad, no solamente hacia a los uniformados. Así que、claro. es muy triste. Entonces necesitamos. Si、sí, sus hijos se sienten rechazados, ¿no? Es feo, es feo crecer así. Y necesitamos con urgencia también un centro comunitario donde ellas puedan realizarse, realizarse, hacer cosas que les gusten. O enseñarles, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en la capilla, que es el único lugar, el, el único espacio que tenemos como para hacer algunas cositas, no muchas tampoco, porque no, no, no es muy grande y, y no tenemos mucho, nos invitamos a hacer pan casero, a los chicos. Ajá. Y nos gustaría tener un lugar más amplio, porque, para así sumar más, porque la verdad que solo podemos sumar dos o tres. Claro. Y a veces se nos juntan todos, ¿viste? Y bueno, uno que se ve mate y el otro que atienda el, el horno y el otro y así, los vamos desparramando, pero el que hace el pan se lo puede llevar a su casa y la verdad que está buenísimo. Que ellos、mira. tan jóvenes puedan llevar el pan a su casa es, es muy importante. Hicieron panes dulces hace poco, ¿no? Hicimos panes dulces, muchas empanadas. Eh, distintas cosas que vamos elaborando como para paliar la situación, pero también nos gustaría sumar a los adolescentes y a, y a las adolescentes, que muchas de ellas también son mamás. Estuvieron arreglando veredas, me acuerdo, y colaborando en tareas comunitarias sin cobrar un m a n g o n o fuera、sí. del programa. ¿Se consiguió algún programa al final? No, sabés que no, fue, fue un b a j ó Me acuerdo que、problema. estuvimos en ese tema de la radio. Sí, te acordás que los chicos、eh, juntaban la basura de las veredas, claro,、sí. limpiaban las veredas de los vecinos, plantaban árboles, le s plantaban los a r b o l i t o s a los vecinos, pintaban paredes, hacían murales. La verdad que en esos tres meses que estuvimos trabajando con ellos, tuvimos un lugar súper tranquilo, un barrio sin, sin conflicto, esperando que el Estado pudiera recompensarlo con algún tipo de beca o algo como para que ellos se puedan defender. Y la verdad que no tuvimos respuesta, y cuando se caía el proyecto, lamentablemente、eh, recrudeció la, viol la violencia,、mm. la inseguridad. Fue muy triste, fue muy triste que los chicos. limpien las veredas, junten la basura en, en una esquina y, y tampoco se la vayan a juntar.、Uh -huh. Bueno,、eh, volvemos a las cosas entonces, a, a, a lo lindo de la historia.、Sí. Mañana estamos de fiesta, a pesar de todas sí, estas cosas, sí, ¿no? Sí, mañana estamos de fiesta, así que, bueno. Mañana que estamos、esperar. de Reyes Magos en e l Sí, tío, la sí. verdad que yo estoy sorprendida por, porque es la primera vez que. Que hacemos esto y, y, o sea, nunca habían ido los Reyes Magos al barrio. <risa>、eh, por ahí habían pasado con la camionetita repartiendo caramelos, pero eran como inalcanzables para、ah, uno. Así que,、claro. mañana, y bueno, y el que quiera hacer de Reyes Magos también、no, está、no. aquí.